Tima m a s s a a I regresamos! Esta fue nuestra canción número 6, llamada One Word del e miniálbum、oh, del single digital My Jun e My Style, de, que salió en junio del 2006. Así como también escuchamos The Rain, versión coreana, este del. Este es del mini álbum de. de. de abril del 2012. Ok chicos,、eh, fueron unas canciones bastante tranquilas, relajantes, muy bonitas la verdad. Este, me gustó, me gustan mucho la de r a i n e s Ay, es como muy romántica, muy, muy bonita. Este. Eh, bueno, sigamos con platicando sobre Lee Jun-Ki. Platicamos un poquito más de sus premios. Premios que, la verdad, este ha recibido bastantes durante su trayectoria. este Como habíamos platicado después de de la película del rey y el payaso, pues la verdad saltó a la fama bastante bastante fuerte. Y de ahí empezaron a llegar los premios. De hecho, en el 2006 fue, yo creo, la racha más ganadora que ha tenido en su carrera, ya que ganaron pues,、eh, el premio a la mejor pareja en escena junto a l a Cambon Zum por, por la película de, del rey y el payaso. También ganó el premio a la popularidad. Este、um, de los Blue Dragon Film, Film Awards, este en、um, la entrega número 27 en, en los Mnet Korean Music Festival Awards, mejor actor como de video musical por Grace de Grace sí, de Lee Soon-Joon, este y. También ganó el premio a nuevo mejor actor por la este, El s t e e Rey y el Payaso.、Eh, ganó mejor ganó como actor más popular extranjero en los Dayen e Film Festival.、Eh, l e entrego 43. Así como también mejor actor popular, mejor nuevo actor, mejor hombre. Este principiante premio a la popularidad y premio install fashion también. Este el Korean so Society、eh, of Cinematography Awards mm, mm, le entregó como mejor principiante los Netson Choice Awards como mejor este, hombre principiante y Max Movie. Eh, como mejor、eh, actor todas por el filme de El rey y el payaso. Eso fue en 2006. En 2007 fueron otros premios más, como premio a la excelencia, este artista surcoreano del año en China Fashion Awards. En, El premio a Estrella Prometedora fue en la entrega de los Hawaii International Film Festival. Y en el en el premio a la Estrella Prometedora, es. Ah,、eh, sí, en los Hawaii International. Y en el en Shanghai International Film Festival fue premio Estrella Extranjera.、Mm. Eh, bueno, ha recibido una infinidad de, de, de premios durante su trayectoria. En 2008 también nos vamos por la, el filme de Ill Jimé, en donde también recibió varias, varios este, premios、mmm, por, esa, por ese drama, como el premio a la excelencia de mejores hombres, el premio al top 10 de、eh, estrellas. Este, el premio popularidad, el actor más popular, el drama más popular, eso fue por Times Between Dogs and Wolves. En s t e e 2009 también entregaron un premio popular por Hero. Y ahí, como que, en, esa fue una racha muy ganadora durante 2006, 2007, 2008, 2009.、Eh, Y volvió a, a regresar a los premios de popularidad en, en 2012, en la del de premio a la mejor pareja por Aran and the Magistrate. Y también, este, también ganó、eh, el premio de la categoría Hola Coreana este, por Lee j u n j i de G-Style. Este ese fue el n Scapa Awards 2012. En 2013 también、mmm, ganó dos premios como Mejor Actor y como Mejor Actor Principal por Two Wigs y Aaron The Magistrate. En 2014 volvió a ganar el premio a la Mejor Pareja. Este, así como en 2015 también volvió a ganar. Este, como mejor actor en drama, h a i l u es 2016 también. 2016 pues con la con el drama más premiado, o sea, más ¿cómo se llama?、Mm, más popular que fue el de Moon Lovers. Eh, eh, en 2017 volvió este como Criminals Mint y en 2018 volvió a ganar por actor del año. Ahora sí que si、sí, notamos solamente en 2011, no fue ahora sí que dentro de los premios, pero de los demás, todos los años ha ganado algún tipo de premio debido a su trabajo actoral. Este, en 2011 así lo que se ha visto es más que nada, siento que es por. El, el trabajo que él pues que él él realizó, o sea, en 2011 no no no hubo tanto, tanto trabajo a n t t o para él actualmente. Bueno, vámonos con el número 4 número y número 3, vamos a escucharlo. Y regresamos con más. Estas son las 10 con Ayuma de Lee Jun-Ki. g Y esto es Radio K-Pop México: la música que se ajusta a tu estilo. Regresamos. パープルやな。 We'll be together, together, together, Regresamos, ¿qué tal? ¿Qué les parecieron la c a n c i o n c i t a número 4 y 3? En la número 4 escuchamos a f a l l i s Love del de e single G-Style de que salió en abril del 2009, así como Together del de mini álbum Compliment. De abril del 2012,、eh, como ven, chicos, les ha gustado. Está interesante, es realmente novedoso por llamarlo de una manera. Saber que algún actor que hemos conocido, que es más, bueno, yo digo que, bueno, yo sabía muy poco de su discografía a, hasta hace poco tiempo. Pero es es padre escuchar que, aparte de ser un gran actor, pues no le. este Le queda bien, muy bien la cantada. Le sale bien. Y ha tenido buen éxito en, en todo Asia. este Ha tenido varios tours dentro de de de Asia. este Ha trabajado en. En China, este así como en Tailandia. Bueno, aparte de toda la premisión que que ha ha tenido, pues este platiquemos un poquito más. Él también ha sido、eh, embajador en varias ocasiones.、Eh, la Más que nada, en. Anduve de embajador del turismo. En 2008-2009, más o menos, este, en s t e e el que pues hablaba sobre Asia, este representaba a la cultura asiática, más que nada, que igual que la coreana. este Él estuvo de embajador、eh, de la buena voluntad. Para el intercambio cultural entre Corea y China en 2008, así este en 2009-2010 fue embajador honorario de turismo de la Organización de Turismo de Corea y、mmm, también 2010 fue embajador honorario de las relaciones públicas para la expo, expo de Shanghái en 2010. Eh, en el pabellón de Corea, en s h a n g h a i y chi、eh, China. En 2015-2016 fue el embajador promocional del Ritz c a r l o s t e de Seúl. Bueno, la verdad es que este tiene pues. Ahora sí que nos vemos que es artista en toda la extensión de la palabra. No solamente es un gran actor, también pues, un cantante. Y ha hecho bastantes o, este, desempeños, bastante trabajo que ha tenido, no solamente como, como actor y, y modelo, y, y este, pues, sino que también ha ayudado a que el mundo conozca a su país. Este, vamos a escuchar、eh, el número 2 y el número 5. Regresaremos con algunos datos curiosos. Y pues, ahora sí que para cerrar el programa, i t espero les esté gustando mucho. Este, que, que si tienen alguna duda, me comenten, me platiquen. Y, Les, tenemos una, bueno, les tengo una sorpresa i t la próxima semana. Yo espero. Ya、eh, me disculparán. Esta vez v o l v i ó a ser grabado. Yo la próxima semana. Y ya volvemos a transmitir en vivo.、Mm, he tenido algunas dificultades más que nada. Pero el próximo lunes ya estaremos en vivo. Y sí, les tengo una, una sorpresa i t para todos. a q u e l l o s que siempre me decían:、ah, No hay pedidos. Sí, hay pedidos. Sí. Bueno. Nos veremos e l próximo este, lunes. Espero, los espero. Y un saludito a todos los que nos escuchan por,、eh, este, por el chat, por WhatsApp, por Facebook y por TuneIn. ¿Sí? Ok, vámonos con el número 2 y el número 1. Y regresamos. Estas son las 10 con Ayuma. De l e e j u n k i esto es Radio K-Pop México, la música que se ajusta a todo estilo. Regresamos. Bueno, regreso. o q es lo q e e l l a m q u es o e se l l i m a es a 우리들을위해서박수치는단한명만있더라도우리한테는우은스타야 うううういいううよぎうりるりやさんなお、うんじゃ。잠깐 <ún> 「Let's get some body, y y you and I」 시い もうなら D.I.P. 언제나날びちょうもうなら D.O.P. チェ만주겠어 tonight I'm r e a d to come back tonight. ら降クッ Set up your sexy dances right now. ねえ <I can S 1>、D.I.P. ボタンクエナジー O. なん o p ハチらしいナ Regresamos, ¿qué les parecieron? e s o fue nuestra canción número 2 y nuestra canción número 1. En la canción número 2 tuvimos a Thank You del de e single con el mismo nombre, de lanzado en diciembre d e 2016. Así como escuchamos a c h i s t y l e Um, uh -huh, uh -huh. Con el single del mismo nombre lanzada en abril del 2019, ¿qué les parecían esas t dos últimas c a n c i o n c i t a s La verdad es que están geniales.、Eh, ¿Qué les ha parecido el, toda la discografía de Lee y o u n g k i e ¿Ya la conocían? Este, ¿No la conocían? O a lo mejor ya la habían escuchado, pero. No, la, no, no sabían quién la cantará. Bueno, pues la verdad, este, estos son algunos de los temas que él tiene de, de toda su discografía. Espero les haya gustado, hayan disfrutado todo este programa.、Mm, me voy a ir con una cancioncita que, que yo creo que la tengo de fondo. Muchos ya la conocen. Este es el o s se llama For You, de Moonlovers.、Eh, los voy a dejar con la interpretación de Lee Jun-Ki en Singapur.、Mm, espero les guste. Y muchas gracias por acompañarme, realmente. t e e s Espero les, está, les esté gustando mi programa.、Eh, algún comentario, alguna sugerencia, con todo gusto me la pueden hacer llegar al, en el chat, en WhatsApp, cuando me vean conectadilla por privado. Es, es,、mm, la próxima, nos vemos la próxima semana con un programita nuevo, con un top nuevo. Con un artista más, o un grupo, o un idol, o, o un idol, si、sí, también, ¿por q u e no? Le, le haremos un, un programa, un idol, ok, no, <risa> Dios, bueno, ¿por q u e siempre saco eso a la luz? Dios, me quemo yo sola, ok, chicos, bueno, fue un gusto estar con ustedes, estas fueron las. Con Ayuma, con Lee Junki. <ríe> Espero les haya gustado. Nos vemos la próxima semana en punto de las 6 de la tarde. No se vayan, se queden en compañía de Fanplay. Y no olviden ver durante toda la, la semana nuestra programación. Recuerden, hay DJs nuevos, programas nuevos. Este, chequen nuestro. Nuestro horario y los esperamos para que de, <risa> disfruten de una buena programación en la radio. Bueno, chicos, esto fue todo. Me despido. Yo soy Ayuma Aide. Espero les haya gustado y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho y lindo, linda noche. Descansen y nos vemos. Estos fueron las 10 con Ayuma de Lee Junki y esto fue Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Nos vemos, chicos, cuídense. e a o ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! o s y o ¡Ay, yo! o o ¡Ay, o ¡Ay, yo! o o ¡Ay, o ¡Ay, yo! o o a ファ どこかで見つけたのに、どこかで見つけたのに、どこかで見つけたのに、どこかで見つけたのに、どこかで見지나たのに、 너에げん、みがよていっしょったんさしる。ちゃってろいっしぬまん。なりえもてんぼりばちすいたま どのを見てもらうの